Más salud quiere decir más inversión. Más educación quiere decir más inversión. Más políticas de niñez quiere decir más inversión. Y como en ninguna de esas áreas... Se puede reemplazar trabajadores y trabajadoras por robot, por más tecnologías que tengan, tienen que nombrar personal, docentes, auxiliares, profesionales de la salud, auxiliares de la salud, porque son ellos los que día a día y a pesar de las políticas de basamento del gobierno neoliberal sostienen la apretación.